tolak bermuatan di gunungannya, tidak mahu lagi baca baca, tidak mahu lagi. Ia ni apa? Ia bukan sukar lakuan, ia cuma macam macam. Isteri saya, okay, ini, siapa kucing saya? Isteri saya melakukannya, siapa yang tak cuman masih melakukannya? Siapa yang kamera? Siapa yang kamera? Tujuh Boleh aku? Jadi semua ada kita kan tiap primer. So, you want to see anything? Macam itu langung pemerintah macam itu isin kandung, kandung primer, kandung show, kandung bina yang. Bina yang. Simbol. Simbol. Macam macam lah macam. Macam pelajar. Macam macam. Terima memang. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Ya, boleh. Ya, kau mesti malas. Maka kerja macam mana? Kamu makan. Kau mesti kerja macam ni. Dia macam mana? Kamu kerja macam apa? Kamu macam ini. Kamu kerja macam apa? Kamu kerja macam apa? Este, estas este, hermanas este, son esposas legislatarias, son viudas que sus esposos son los que fueron elegidos, son básicos están registrados en la resolución presidencial ellas vinieron a exponer el, el problema que tiene el ejido porque ellas trabajan en la tierra, y ahí viven, ahí comen, ¿sí? y entonces no quieren que sean molestados, quieren que, que respeten sus derechos, como viudas, como esposas de hidratarías y hidratarías, vinieron a representar al ejido de pila, porque, este, como mencioné antes, que de la tierra vive, ahí trabajan, ahí sacan sus verduras. Ahí siembran su maíz, su frijol, todo lo que se alimenta. Por eso no quieren ellos que este, sean este, despojados, envergados su territorio. Eso es lo que acaban de decir. Ya son este, ancianitas, este, arriba de 70 años. Como esta señora tiene 86 años, ya rebasan de edad. Pero están en pie de lucha en defender su territorio. Entonces es la que dijeron. Las compañeras. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Radio Pozol. Radio Pozol. Radio Pozol. Radio Pozol. Radio, Pozol. Radio...